Por una ley de radiodifusión de la democracia. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión, atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado Nacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.